El tapir volverá a ser un símbolo de las yungas tucumanas. Un grupo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, en conjunto con autoridades provinciales, vienen desarrollando un proyecto que pretende recuperar una especie clave de los ecosistemas de yungas extinta hace 70 años en la provincia de Tucumán, el tapir. El doctor en Biología y director de la Reserva Experimental de Orcomoye, Juan Pablo Juliá, Contó que en principio se reintroducirá una pareja de dos tapires a la que se le suministrará un collar GPS de seguimiento netamente desarrollado por investigadores tucumanos. Además, festejó que están dadas las condiciones para llevar adelante esta experiencia de reintroducción del tapir en las yungas tucumanas. Eh, por suerte, en estos últimos 30 años, hemos visto una recuperación de la calidad de los bosques de yungas ...y una disminución de la presión de cacería en la provincia... ...que nos hacen pensar, además de la creación de numerosas áreas protegidas... ...que nos hacen pensar que estamos en una, en un momento propicio... ...para eh, devolver esta especie a la provincia... ...y sería el primer proyecto con esas características... ...de reintroducción de una especie extinta en el noroeste argentino... ...en Argentina ya se han hecho otras experiencias... Este, con especies como el guanaco, incluso con el yaguareté se están haciendo ahora en corriente. Nosotros venimos trabajando con muchos de esos de esos equipos, incluso hemos desde la universidad se han dictado cursos sobre biología de la reintroducción y hemos venido preparando este proyecto a lo largo de, de más de dos este, décadas. A la par que se están desarrollando las tecnologías para el seguimiento de los tapires que serán liberados en una primera etapa en la, en las reservas universitarias, en el Parque Sierra de San Javier. Así que esto incluye además los todos los permisos y el apoyo de, de los organismos estatales que regulan este tipo de acciones. Así que están trabajando acá diversas instituciones, incluso estamos buscando involucrar a otras provincias que tienen tapires. El tapir es un verdadero arquitecto del paisaje porque moldea los ambientes en los que vive, contribuyendo así a la biodiversidad de las yungas, además de ser una especie carismática capaz de atraer la atención pública hacia las áreas protegidas de Tucumán, propiciando su conservación y el desarrollo económico local vinculado al turismo en las mismas. Para Agencia Farco informó Emanuel Gall de FM Raco 88.9 Nuestra Onda en el Cerro.